Hola, hola, ¿cómo estás? Una tarde como esta, haciéndose presente en la 93.5. Soy Carlos Bonano, vengo de lejos. Te saludo. Te invito a un ratito de radio.

Después de tanto diario. Después de tanta encuesta. d e s p u é s de tanto ruido, en definitiva, a ¿no? Había que elegir entre el hombre y la bolsa. Drácula y Frankenstein. Quedaron dos. Ahora, si m i l e i b a a ser el jefe de la oposición, estamos al horno, ¿eh?

Mejor dicho, si toda la oposición se fragmenta, como creo que va a pasar, estamos al horno. Por aquello de los equilibrios. ¿Cómo estás después de tanto ruido? ¿Será? Vengo yo encima a traerte ruidos de técnica mal hecha. q u é tal? Buenas tardes.

No、vamos a hablar de política. Vamos a poner música que nos libere, que nos agilice, que nos haga pensar un poquito. Suelo decir que la tarde está servida. En Álvarez y por una hora.

Ojalá quieras quedarte. Yo no sé cuándo fue, pero sigo hablando solo. Bueno, y se acaba de morir Ricardo Iorio. No es alguien que yo haya escuchado de manera.

f r e e c u Ni t e n recurrente, pero siempre me llamó la atención el tipo que estaba en contra de una manera muy visceral de casi todo. Y ahí uno no puede evitar encontrar el viejo ADN rockero, o ¿no? n aunque no sea la cuerda que uno escucha musicalmente, es lo que te atrae.

El retobado, por decirlo de alguna manera, simplota. Y también lo que te molesta en estos casos es que el retobado siempre se va primero. Siempre la muerte lo alcanza primero. Evidentemente, hay una cuestión de no cuidado, hay una cuestión de mil cosas.、Eh, y de fatalidad, evidentemente. Me gusta eso de Iorio.

El tipo que cantó para la clase trabajadora, que le puso electricidad al recontrapalo a una época, no es mentira que es el padre del rock pesado argentino, y realmente、eh, formando una, una cuestión de clase en esa música.

Después se deliró con discursos filoderechosos, este, bastante raros de digerir, pero bueno, no importa. El personaje tenía varias fases. Y, repito, sin ser un, un habitual escucha de su música, me gusta la impronta del tipo que desde abajo.

Generó una voz y generó una lírica de alguna manera. Escuchamos un par de canciones de Iorio empezando este programa.

Vieja entrevista a Ricardo Iorio del año 93.、Eh, rescatamos un pedacito como para darle respaldo personal a, esta, a estos temas que estamos pasando. Primero l a b o r a m o s los últimos siete años del mercado de abasto. Después, este...

Después, bueno, creo que fue en el gobierno de Alfonsín que ganaron、uh -huh. el mercado para dejar esto que hay ahora, que es, de última no es es peor que un mercado, porque hubiesen dejado el mercado como algo típico, ¿no? Al menos reducirlo a, al por menor, e s e que hubiese sido una mejor、eh, táctica, inclusive le hubiese servido a la ciudad como...、Eh, ad adquirimos eso, por esas cosas así de, de los negocios.

lo primero que hacíamos era repartir este, papas en la calle, en ¿no? las verdulerías, paperos como se le d i c e Bueno, en mi, en mi casa, l a b u r a r siempre fue como un papel, un papel a cumplir en cada día, n o siempre、ah. existió la obligación de tener que, que hacer algo. Este, de pibe siempre estuve así, l a b u r a n d o de botellero también. este...

Eh, también para, como una alternativa para zafar de la casa de uno, ¿no? ir a vender helado, ¿no? para poder estar nueve, diez horas en la calle, aunque de última no, no, no vendías nada. Pero como、eh, el caso era trabajar ¿no? y que vean que se, eras una persona aplicada en el, en el trabajo de pronto. Bueno, el colegio para mí fue lo peor que, que me pasó, pero pienso que fue la escuela, ¿no? que, una cosa así que siempre aborrecí, que, siempre, que nunca me gustó.

Este, cuando me mandaron a la, primera grado, la, la primera vez que fui a la escuela, ya sabía, tenía un hermano mayor de dos años, no tengo un hermano. Y bueno, fui a la escuela y mi, mi mamá me decía, bueno, acá está tu hermano, viste, pero cuando nos separaron, mirá, me acuerdo tú, los cinco primeros días de clase,、eh, no me,、no、me paraban las, las piernas de h e r m a n no sé por qué le tenía tanto miedo. Creo que ver, nací con un miedo hacia eso, con una repulsión hacia todo ese tipo de...

De, de entornos, pienso yo, n o como en la oficina, que lo, yo relaciono el entorno de una oficina con el de una escuela, por ejemplo. Aunque no tenga nada que ver. No sé por qué, tampoco lo digo. Bueno, no sé. Me pasaba eso con la escuela.、Eh, y después en la escuela secundaria, sí, te obligaban a ir a la escuela. A mí me obligaban a ir a la escuela, como a tantos que estaban en mis divisiones,、uh -huh. y de pronto la escuela era una transición para que, hasta que uno se dé cuenta de qué c o s a iba a hacer en su vida.

Y era lo más aprovechable poder zafar de casa yendo a la escuela, tomando en cuenta que、eh, la responsabilidad que eso,、eh, eso era, porque después llevaban las notas a, a tu casa y, ay Dios mío, las palizas y las amonestaciones. Pienso que eso cambió un poco más ahora, ¿no? En los pibes de 12 o 13 años o 15 que les está sucediendo ahora esto.

Ricardo Iorio poniendo en contexto con una viejísima nota del año 93 en primera persona. Almafuerte trillando la fina. ¿Qué será el disco?

セダラシタンアウデンシアメタルエアイシン・ブレベス

ジューダーズ・ローサリオジュー sacando en tus orillas

Se metió también a hacer tangos y milongas en algún momento, Ricardo Iorio. Guitarra, guitarra, guitarra. Como en un fondo de bodegón. ¡Sabe, d ó n

Aunque el mundo lo reviente y le d e bronca a la gente, siempre rías entre dientes. Comprendió, aunque engrane contra todos, no se muerda, che los codos, trátelos con buenos modos. Lo agarró, dele al escolazo, buenos morfis, buenos fasos. Des el gusto, no ande chivo, busque un churro en el bulín, sea vivo.

a n t e s e por la tangente como un busca inteligente, sabedor que despertó. Hay alguien che, su vieja que lo adora y vive solamente para usted. Alumbre con su amor tanta ternura, ahora que después, no habrá después.

No h a Y escombro, sensa bla bla bla de asombro, pique la, no ponga el hombro. Lo n i a p ó como usted ha de ser soleado, o el amor lo habrá asustado, tendrá algún cable pelado. Se avivó, ya y mande fruta, que se arregle, no discuta. Siempre un gil está en la cola, que c e n s a r t e por usted, se apiola.

Que no siempre el que madruga puede más que el que se arruga. Sabedor, ¿cómo hago yo? La demás es verdurita, todo tiene su trampita. Y s i e g i l lo cazará. Imposible no pensar en el mundo, Rivero, ¿no? Está bueno esto.

Hablando de referentes, murió Iorio un par de días después del cumpleaños de la RAL, de que era un tipo que admiraba muchísimo. Y derivando en estas grabaciones te das cuenta por qué. A ver cómo es e s t á n golpeando. Debajo de la corrosión.

Decir lo que a este canto doy mi voz. Soy nacido en Buenos Aires, con tango robado a la imaginación o al recuerdo no lo sé. Y aunque burles este intento, que pretende demostrarte, que no soy yo quien olvidará el pasado y a esos hombres que han dado.

A parir identidad. Sopladores y compinches, soñadores de la fiesta, nocheros de mercaderías que hoy se abanican por doquier. Y aunque falta poco tiempo para que el siglo se muera,

スーパーもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も

ピッチェ、新まずから見かれた。ノークー ro いめっ ro で、きあもっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとも

Por hoy estoy a n d n d o en camino al más allá. Así pasó entonces este rato, recordando a Ricardo Iorio, a la impronta tan especial de Ricardo Iorio, en esta tarde. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.

エレガドフレンテアドーメボル

Yo, o e n t o d o caso, la cándida moral、no、de la felicidad, voz, la locura, porque la resistencia es heroica. c o n m o a a Fonto va poniéndole.

絶対に負

何が

Se llamaba e r i c Sati. Ocurría hace muchísimos años.

Era el original. Muchísimos años después aparece Javier Ruibal. Conjuga, concatena, recrea.

Digamos que ahora tiene colores.

Erótica. aunque no haya piel, aunque solo sea el aire que se ve.

Todos sabemos que es un tango. Un tango roqueado en tierras marplatenses. Crónica. Nocturna. Fandango Club. Música imposible de encontrar. Sin verano confundido.

l pasaje ya vendido, si la ruta libertad. Cualquier hombre no haría más de llevarse para el sustento una morla d a m i t a d Cuando llega el suburbano, el retoque de algún piano.

Y no es que sea gran cosa, pero tiene algo, ¿no? El perfume de la decadencia.

私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、s たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、e たちの思 r 出は、私たちの思い出は、私 a ちの思い出は、私たちの思い e は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの c い出は、私た o の思い e は、私たちの思 r 出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私た e の思い出は、私

どうも。

Tiene Algo de rock, pero no es rock. l i n d a con lo melódico, pero es un poquito más venenosa que lo melódico. Tiene apellido ilustre el de Pablo Casal, pero no tiene nada que ver. En fin. Son pocas las cosas donde encuentro.

サル b ンブラディボカケンエセンピドケミエンタストマダロインセ e toda esta culpa ケオアベー、アベアベー、アベー、アベー、アベー、アベー、

cuadrito de, de honor n o cuando una melodía te toma

Inapelables en una faceta muy poco conocida. En vivo en Santa Fe en los 80. Divercio. Anoche vi tu cara en un rincón. Tratándote manguear en la estación.、Y、estabas paradito junto al bar.

よくわかんない。

2く見るときに見るときに見るときに見るときに見るときに見るときに見るときに見るときに

せきをふれせきしたべせいへんすうすうみょうでれいなしょんぱんかめせきをふれせきでみいも edas

o t Registro completamente diferente. Amenaza Melodía, la banda se llama Caléxico. Completamente fuera de la zona de confort, como decíamos el año pasado.

はい。Todos los

Cambio de frente completo, Alejandro Jozenbach. Algo así como meter los dedos en el enchufe.

De la rugosidad eléctrica, ¿no? Alejandro Joassenbach. Limpiamos, limpiamos, limpiamos. limpiamos.、No、lo que perdí en un mal momento. Aquella estrella fugaz. Por ella quizás.

Dulces canciones de pies descalzos. d i g o por la dulzura, ¿no? Que queda, por la frescura. Por el refugio que eso significa.

Una cantante española que produjo dos discos en Montevideo,

人生の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち e 人たちの人た u の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち人人人人人人人人人人人人人人人人

した

残念ながら、湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気の湯気

キザ tendremos ケイ tirando, mientras la primavera tarda n

Y eso que habla de un país del primer mundo, ¿no? Como Italia. Y por casa, ¿cómo andamos? Este r i m o sabroso. Me facharon la cartera y el carne. Este r i m o sabroso. subieron las tarifas de nuevo este mes. Este r i m o sabroso. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. la gente y yo t inventan lo que hacen.

テテテテテ a テテテテテテテテテ a テテ r テテテテテテテテテテ a テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ g テ a テテテテテテテテテテテテテテテ i テテテテテテテテテテ r テテテテテテテテ c テテテテテテテテテテテテテテテ a テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ

メディ r i ード、ソ sabroso.

ただいまのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことはもう一つのことは

どういうことか。